Y hola, buenas, buenas noches. y hey, qué fuerte suena y qué potente suena el, el micrófono, joder. Si parece que fuera uno aquí, el Thor, Superman. Olale. Y no, resulta que ni Thor, ni Superman, ni ni hostias en vinagre. El un miserable y gracias. el anedónico miserable haciendo la anedonia de la soledad voy a empezar a llamarla así anedonia nunca tuvo, nunca tuvo apellidos ¿eh? al revés que al revés que, el que soy yo que tengo apellidos, vaya Pues que un notario ¿eh? tengo más, más apellidos que un notario y, pero por embargo el programa fue siempre anedonia ¿eh? anedonia quitando una vez en un maratón ¿Eh? que hice un, un, un especial ambas en ambas de música no me acuerdo cuánto tiempo de un par de horas o más que, que lo llamé anedonia la nuit básicamente porque ya era de noche y no, no por otra no por otra razón diferente ya era más de noche de lo que hay ahora eh, ya sabéis que ya hay muchos años que el programa de las noches eh, de los jueves en Radio Cuca que ya era anedonia Eh, ahora ya el programa de la tarde-noche y gracias. Y aquí estamos pasando frío. No sé si que estoy... que ya que estoy yo refriolao. Una palabrina que no sé si ya... Me he pasado muchas veces. Hay palabruques de estos Que no sé si ya que son del asturiano. O si es que sencillamente son palabras familiares de esos que que en una familia empiezan a usarse y úsense y siguen usándose mesmo pueden pasar generaciones usando usando esa misma palabra no sé si si resfriolao está resfriolao porque no es lo mismo que está resfriado está resfriado y joder pues está malo como de gripe porque sabes que popularmente a ver médicamente digamos la gripe y el resfriado no son lo mismo no tiene nada que ver la gripe y bueno pues es una cuestión médica con un oye pues un determinado patógeno que es el que el que provoca la enfermedad el resfriado común por embargo pues no ye no ye el mismo bichín que lo provoca pero en cualquier caso pues llega una situación de enfermedad, está resfriado, pero está resfriolado, no un eso, eh? no es eso en absoluto, está resfriolado y bueno pues, pues así, joder resfriolado y que no encuentro, no encuentro una palabra con la que con la que poder hacer una traducción, una torna eh, al castellano, que ya seguramente la lengua la que bueno pues que la más de la gente que siente este programa conoz perfectamente, eh, seguramente, eh, oye, en fin, eh, preguntaréis vos ahora, puede preguntarse cualquiera, oye, jajo la si estás de acuerdo con que toda la gente, eh, toda la gente o la más de la gente, bueno, No, la más no, estoy casi convencido, ¿eh? estoy casi convencido, ya sabéis, lo, pese a lo poco que me prestan a mí los lo utilizar eh, conceptos términos, perdón, utilizar términos absolutos, términos que refieren a conceptos absolutos, estoy casi convencido que toda la gente que se en Edonia tiene un dominio del castellano. Vamos a decir, no, no sé si, sí, mejor que el, que, el que el del asturiano, por lo menos, porque, a ver, somos lentas los, eh, los que, bueno, no, es mentira, no somos lentas somos unos pocos los que falamos asturiano, eh, yo más de las veces ni siquiera diría de mí mismo que falo asturiano, yo lo que falo yo una me he Eh? Un todo lo que pasa que bueno pues la mayoría de lo que él llama me estado pues igual tira más por el castellano, tiene un mayor porcentaje de castellano que de asturiano, el mío de, el mío de un día cualquiera, eh? el mío de semana, de donde perí, también <risa> me va, vais a pensar que yo falo así, no, cuando, eh? cuando estoy, estoy yo que sé, voy a hacer la compra no, me no, desgraciadamente, no, me estaría me, eh? Eh, cuando voy a hacer la compra en... É na caridade As veces que tuve na caridade E aí Sempre fai algo compra Usando a fala A fala da terra, ese portugués Das actúrias que tanto me gusta Sempre me miran mal porque claro, eu pode que sepa sepia falar, bueno bem, o o non mal el el portugués das estúdies, el que teño é acento, y claro, pues pues uno con con acento del centro querendo falar eso pues queda feo, no, queda feo. Yo diría que llicas é la la lengua materna Y cuando casi lo mayor también mentea Porque, a ver, la, la mi lengua materna f formalmente Y el castellano también eh, De fondo, igual sí, igual y igual, el asturiano Podríamos decir que, bueno, el asturiano madre, el portugués, perdón El portugués de las Asturias Que ya os digo que seguramente haya a lo mayor otra persona Aparte de mí, que, que considere hasta... A, esta, a esa lengua eh, portugués, ¿eh? hay los que dicen que, que si había que llamarlo gallego, eh, hay los que dicen que si hay que llamarlo que si una variedad del asturiano, hay los que dicen que si eso de la fala, eh, bueno, no sé, yo por tocar los huevinos más que nada, eh, ya sabes que yo soy bastante eh toca huevos toca narices lo que queda así más correcto queda más correcto decir toca narices pero bueno llego yo, yo mucho más expresivo decir toca huevos ¿eh? bueno pues yo soy un poquillín toca huevos y entonces por eso entre todos todos esos nombres ¿eh? entre todos esos nombres yo quédame con el de portugués que collones ¿Eh? portugués las asturias y chata. Teño que reconocer, teño que reconocer al moito que me presta quando teño a oportunidade de falar este portugués. préstame me moito el que pasa que, bueno, xa vededes, escoitades, dicho. Eh, xa escoitades que que el que non teño é acento dal tengo el que tengo y oye pues en fin tengo que aguantarme con esto queda feo queda muy feo cuando cuando quiero cuando voy por y quiero hacerme el el aborigen no soy no soy por desgracia fío de un aborigen y sobre todo nietos de aborígenes pero aborigen no soy no soy de aquello Pues estamos la de Dios eh, precisamente ayer, precisamente ayer, que de casualidad, de puñetera casualidad, eh, bueno pues encontré a una, una persona, encontréme caminando, y siento a una persona que bueno pues que también era autóctona. del dominio lingüístico bueno pues casi casi semellante al, al, al mío es igual de los mis a los mis ancestros y la verdad que prestamos prestamos bien o por lo menos a mí prestaba menos sé a la otra si prestaba tanto pero a mí prestaba mucho de ir callejando por el monte y sirviendo plantas, y, y decir, ¿y esto cómo, cómo, cómo llamen a la tozona? Pues rasina, y coño, pues mira, nosotros también, y tal. No sé, al contramos, pues, eh, raviza, eh, al, contramos ravices, al contramos uces, eh, por, por supuesto, eh, tochos <ríe> invitarnos ostoshos, que no sé yo si el nombre me, pues, difiere del de que se usa en el resto de Asturias, Sí, bueno, tengo entendido que en, en algunos sitios se llama locotoya La cotoya y el toshu. grupo seguro, para y el toshu y el toshu. El toshal, no sé. bueno, en fin, eso, pero bueno, que prestaba. prestaba Y, hablando de, de lingües, bueno, hablando de, de lingües de, de Perek y Cerca, eh, pues, tuve la oportunidad de escuchar unos paisanos. Dios mío, eh, disfruté. Y yo pensando que, que ya está muerto todo, bueno, está morriendo porque estos dos paisanos con los que tuve la, la oportunidad de hablar de y de ver que joder vaya como conservaban los condenados. Y es verdad que lo único que no, que no escuché eh, o que no escuché mucho, si lo escuché, lo que pasa que bueno alternaban unas palabras, usaban la X, eh, sonido X, Y en otros usaban el, el sonido de la J, como, como en el castellano. Pero sí me llamaba la atención las veces que. que bueno, pues, gramaticalmente, por supuesto, vamos, asturiano puro y duro. Vale, sí, gramaticalmente tampoco lleva tan, eh, tan desmellado del castellano, ¿vale? Pero bueno, en, en este caso, esa escasa diferencia que puede haber estaba perfectamente marcada. Bueno, en vocabulario ya no os digo nada. diptongación decreciente madre de Dios ¿eh? Una verdadera maravilla. La mitad seguro que no sabéis ni siquiera de lo que estoy falando, pero da igual, seguro que algo de algunos otros, de algunos otros, sí. Eh, el mi de, de la puela, vamos, ni iba, iba a tener disfrutado con esta con esta gente, el sintiente de la puela, porque, bueno, pues falaba en la, en la misma variedad que, que seguramente y en la que en la que fala él y la que falen los os, los os ancestros. El primero, el primero que encontré, Mm, eh, tuve un buen pedazo Falando con él, y, bueno, falando con él, tuve escuchándolo, eh, que estaba bastante más exjoital lo que, que decir nada, no había nada que decir, ya eh, ¿para qué? ¿Mm? ¿Para qué vas a para qué vas a decir nada y interrumpir esa maravilla de palabras que salían pela su so boca. Ay, una verdadera maravilla. La cuestión ye que yo estaba venga a querer a ver si si si les coitaba decir a pronunciado alguna, eh. yo no sé pronunciarlo, a quedar mal cualquier cosa que diga aquí, a che vaqueira, esa que que tanto dicen, pero no no tuve la la fortuna de nada, ah, unos quince minutinos que, que tuve con ese paisano, no tuve la fortuna de sentirlo, de sentirlo, de decir, ninguna, ninguna por palabra brucadeces, eh, conche, vamos, pero, oh, por embargo, bueno, pues un pedazo, un pedazo más arriba, después de un pedazo trepando por un, por un camín bien pindio, ¿eh? tope a, a otro paisano, otro paisano que, bueno, pues que pesía ¿eh? a llevar un, un saco al yombo, ¿eh? y ir vallando amillando pero aquel camino es resbaladizos de de piedra suelto por embargo ese paisano decía el rapaza amigo que deba conmigo que tú también hablando con él que lo menos tenía setenta años hombre yo personalmente chavé chavé de de los ochenta para arriba a lo mejor sencillamente porque bueno pues acordábame del del mi propio del mi propio vuelo eh, de la so familia de los so familiares que andan por allí por el pueblo ya quedan pocos por, por desgracia pero bueno de la manera en la en la que envíaven, eh, envíaven de una manera que no es ya la misma que se en la ciudad a sí vale en la ciudad lo mayor el que tuvo un trabajo de estar sentado, digamos pues lo mejor también envié bien eh, Esa gente, por embargo, pese a llevar toda la vida teniendo, joder, pues, trabajos con, con tareas, bien jodíes, ¿eh? bien jodíes y, y bien esforzáis, pues envillaban de puta madre y siguen envillando los que quedan de, de puta madre. Eh, Entre y la manera en la que falaba, porque este sí pronunciaba beches, me cago en la ley, joder, qué pasada, eh, pues entonces eh, decía yo guapamente, no, Eh, yo he hecho y, guapamente Más de 80 eh, Más de 80, 80 para arriba Una verdadera pasada Y una verdadera pasada No solo la La lengua en la que falaba Sino también las cosas que, que decía eh, No sé Que pueden ser 10, 15, 20 minutinos No más, más seguro que no y, y joder en ese tiempo Dio para dio pa hablar de historia Dio pa' falar de, de etnografía. Dio para pa hablar de, de política. Dio para hablar hasta de filosofía. No sé. Una, una verdadera gozada, ya os digo. ¿m? Que un paisano de esa edad, cara, cualquiera uno que, que no te ha de andar con la gente vieja y que no los respete, pues igual te decía, madre, Dios, a mí lo todo, no tenía ni puñetera idea, falaba de una cosa, refiriéndose a otra y tal. Pero... No sé, oye, yo, y pienso que bueno pues que la otra persona que estaba conmigo cuando eso, iremos perfectamente capaces de, de, de filar, de, de articular todo eso que era lo mejor, soltaba a pedacinos. Y pensaba yo en algún momento, eh, yo qué sé, pues me imagínate, ahora que tuvieron a punto de sacar eh, representación estos de, del Partido Animalista, Carlos me falaba de, de los yobos. Y, joder, pues claro, decía que había que, que matarlos. Normal. El, de, hombre, no pienso yo que ayer, cuando yo lo conocí, que si yo me viviera de del ganado. ¿eh? Pero seguro que en algún momento vivió del ganado. Y seguro que en ese momento pues veía la, la cosa más natural del mundo, esa guerra ¿eh? entre bueno pues el ganadero y el lobo una garra a muerte eh, pues el yobu bueno, falo del yobu, falo de los raposos también eh, el yobu, el raposo, cualquier depredador pues va a matarte eh, el tu medio de vida y va a matar el tu medio de vida y tú tenías que matarlo a él y era una lucha por la supervivencia No quiero decir con esto que yo te haga acuerdo con las matanzas indiscriminadas de lobos que se lleven a cabo ahora mismo ¿Eh? muchos o bueno no voy a decir muchos pero de alguna seguramente bueno pues provocada por por esa tendencia a la picaresca tal española ¿eh? de, bueno pues de atribuir al ataques del yobu la muerte de ganado o mismamente pues, no atribuirla sencillamente oye pues tener ganado eh, a la espera de que con un poco de suerte te lo te lo mate el yobu porque de esa manera pues vas a poder cobrar eh, bueno pues, unas ayudas unas compensaciones curiosamente el país no en eso estaba totalmente de acuerdo Y, y es esbaballaba por aquella boca y soltaba todo tipo de velenos eh, de y de improperios contra esa gente, eh, ese gente mozo que decía él, lleguen, eh, eh, ponen al ganado en los prados y no van ni a velo, eh, no van ni a velo, y, y coño, na, pues claro que viene el lobo y, y claro que ellos lo mata, eh, y igual están muertos ahí una, una semana, tal. Contábanos, sé, él, no me acuerdo si, me, si decía que hay un poco más abajo, ten, más abajo tenía oveyes, oveas, como, como decía él. No sé si hay un poco más abajo tenía oveas o ya era cabres. No me acuerdo si nos decía, porque también se decía lo jodido que ya era eh, llevar un cabrito, sacar un cabrito del prado llevarlo para casa. Decía, joder, ¿y, y, y, y, y para arriba por, por este camino, ¿Quién sube un cabrito por este camín? Si quieres comerlo, vamos va a matar algo allí en el Prado ¿eh? y, y llevarlo muerto, que es que más fácil. <risa> sí y era, y era verdad, y decirnos eso, que él, que él venía <coughs> llama, de normal cada ocho días. Eh, pasa que, bueno, a veces más, a veces menos. Esto es en concreto, viene el sábado, pero pero vuelvo ahí otra vez. ¿eh? Con un saco de con un saco de, de pienso, supongo que ya era... Y un saco no estaba el saco lleno, si no probe ya os digo, que en sus ochenta y muchos años tenía los mente bueno, como para llevar un saco lleno, ¿eh? no menos, llevábalo mediado, menos que mediado, pero bueno, seguía siendo un saco. Y claro, pues lógicamente decía: esos otros que tienen ganas por aquí, esto que yo fuego, decía señalando por el saco, ¡ah! ¡hombre, para qué! No, no, <risa> eso es, esperando a que venga el, el raposo, a que venga el yobu Y, y de, explicó, nos dio unas, unas lecciones de cómo mataban Cómo aprovechaban que quedaba el, el corderino, el cabretín separado de la, de la soma que iba a buscar el Y cómo aprovechaban en ese momento para Papagayo son taragaños en el pescuezo Y, y que no lo llevaban, no lo llevaban en ese momento, pero que total decían van a saber que está muerto y van a saber que sigue ahí, volverán por él en cualquier otro en otro momento que que yo espete un poquitín yo pienso que es lo mejor y eso es lo que pasó cuando un, bueno pues un depredador determinado mató al Smith a spite y mi spito vale Malda pura por mi parte mató a los porque porque dei abierto o gallinero aposta eso sí hay que reconocer que el tiempo que duraron se fueron dos meses o tal fueron más felices que nunca na nunca só vidadá aquellas pites aquel que pitu caleando per toda por todo el prao, para arriba para baixo y tal nunca nunca en más puncherieron tantos tantos huevos y eso que ya ayereren bueno pues ya eran vielles aquellas aquellas pites ...pero bueno, claro, pues pasó lo que tenía que pasar... ...y era inevitable... ...pues algún día eh, vino un depredador... ...una fuina, un raposo... ...no sé exactamente qué, qué pudo ser... ...pero el caso allí que... ...que matóles... ...eh, matóles... ...yo un día que llegué al me ...llenan más dos pites y un pito... ...lo que tenía ya de aquella... ...pero al contra los... ...al los cadáveres de los pites... ...los pites muertos... ...para engañar por el pescuezo, por supuesto... Y, y allí muertes, lo el único, el único que faltaba era el pitu, el pitu y el que llevara, claro, diría al bicho que fuera, la fuina, el raposo, lo que fuera, de acá la mar pues a llevarles tres piezas va a costarme mucho trabajo, o sea que voy a llevar nada más una. y los otros total, aquí iban a quedar? A ver, si sí, se sí, quitan, nos van a atar, nos van a atar mucho más, eh, mucho más yoñes de aquí, joder, pues, pues, que ya vendré por ellos, Jodeose, porque eh, bueno, pues llegué yo para allá al contra los cadáveres y espíritu y siempre sí que yo soy para eso muy, muy cristiano, pues, a, pues a no ser cristiano eh, en ese aspecto muy cristiano porque porque entierroles. Cuando ellos cristianas sepultaron en baixo un montón de cuchos, siempre, siempre, siempre. ¿Mm? todos bueno, pues no les llevó, pero seguramente, pues espera yo nunca lo pensara, pero resulta que facería eso que decía este paisano, decía, tan muertes. ¿eh? O sea, cuando, cuando, ¿eh? cuando y tragaña el pescuezo al, al, al cabretín, el cabretín queda muerto. Ya volverá por él en otro momento, de noche, cuando sea Bater allí, batere allí. Y contábamos contábanos más cosas. Ahora que está tan de moda eso de, de la España vaciada. Que por cierto, hasta hay un, no sé, que, que habrá un par de meses, no era la España vaciada, y era la España vacía. ahora no llé vacía, y que vaciaronla. Bueno, pues según se mire, ¿está vacía porque marcharon o porque obligaron a, a marchar a la gente y por eso dicen vaciada? Bueno, pues según se mire, ya os digo, actualmente la, la economía, el ritmo de, de vida actual, que se obliga a vivir en las ciudades? ¿de que puedes vivir si estás en, en un pueblo, en el campo? O, bueno, ¿O qué nivel de vida pues, asumir? Hay que también tener eso en cuenta. Hay que acordarse de lo que decía el personaje del arquitecto en Matrix, ¿eh? cuando, cuando Neo lo amenazaba con él. No puedes acabar con toda la humanidad, porque entonces ¿de dónde, dónde vais a, a sacar la energía para sobrevivir vosotros mismos? Y decía eso de... Hay grados de supervivencia que podemos asumir, como diciendo, joder, pues si hay que vivir con menos, vívese con menos. Bueno, pues a lo mejor ya es la cuestión, o a lo mejor ni siquiera es una cuestión de cantidad, es decir, con más o con menos, a lo mejor y una cuestión de decidir qué y lo que necesites para vivir. que necesites salir el limpio ¿eh? salir yo una cosa que me encanta que salir por la mañana y lo primero echar una mechada en el prau la primera mechada o esa que echa cualquiera bueno cualquiera ya estoy yo otra vez usando joder absolutos no quiero usar absolutos seguro que hay gente que se levante en no un mecha ¿eh? y en no un mecha hasta el mediodía por lo menos puede ser perfectamente pues perfectamente. Yo sí, me echar sí en cuanto me levanto me echo, pero por ejemplo, otra gente que también tienen que cagar en cuanto se levanta pues yo yo no cerca, eh, como una hora hora y pico después. Pero mira, no es justo cuando me levanto y como eso yo vos digo una hora hora y media después. Sí? Bueno, pues que hay organismo y de una manera. Bueno, pero la mayoría de la gente o por lo menos les más de las personas con las que yo tengo hablado de este tema, que tampoco yo un tema, como no lle no una cosa profunda ni interesante, no lle una cosa que digas tú, ay madre, y tú por la mañana meches o no meches. No, no lle una cosa que que sea normal hablar. ¿Eh? de normal pero bueno sí que con algunas personas sí que tengo falado y prácticamente pues todos coinciden coincidimos en que mechamos en cuanto en cuanto que nos levantamos ¿sí? entonces bueno pues en, en, en, un, en ese caso en esa situación pues bueno yo disfruto disfruto normalmente del fecho de de, de echar una mechada echar una mechada en pro cuando tengo la oportunidad de ¿sí? de, de escaparme a, a la mi guarida al este del infierno, pues bueno, una de las cosas que más aprecio de estar allí y precisamente el, el echar esa, esa primera mechada en, ah, en prau. En con en el montón de, del cuchu. Ah, ya, ya diréis, pero no tiene sentido, joder, eh, mexe en la ja, puta, en teniendo un prau, hostia. y bueno por la cuestión ya que hay gente seguramente la más de la gente a una asumiría eso de mexer en prado aunque bueno pues al contrario de algún otro que a lo mejor vivió vivieron un entorno rural y tal y echa de menos eso de mexer en prado por la mañana yo bueno pues si la manera en la que tengo pues de testar un el al día si está frío si está caliente si está lluvias y tal pues echar si El mexu, eh, echar el mm, Hay gente que no asume esa posibilidad, y seguramente que la más de la gente quiere más mechar en un retrete eh, que mechar en el pro. Y entonces, bueno, pues a ver, es un ingenuo motivo. para pa no vivir en un pueblo porque la, la mayoría de las casas de pueblo sin un toes tienen bueno pues tienen el, el retrete exactamente igual que tener una una casa de ciudad eh, sin ninguna es la más mínima diferencia ¿eh? Bueno, pero ye, sencillamente un ejemplo, una metáfora para decir que hay gente, que mucha gente pues bueno pues necesita de de otro otras cosas, otros placeres o tres comodidades diferentes de, de las que puede dar el, el medio rural. Quieren más esas comodidades, esa forma de vida que da el, el medio urbano. Eh, entonces España vaciose o vaciáronla? la pues, pues vete a saber. ¿Asturias vaciose o, o vacíenla? ¿Mm? Porque Tarayo también. Decíamos el, el paisano ese Eh, en el en el mío pueblo ¿m? en el pueblo eh, vivíamos decíamos el once ¿eh? once tampoco son tantos eh, falando de que estaba el camino estropeado y que caro antes que estropeado porque bueno argallara con la con la lluvia con el agua de estos días de atrás argallara y, bueno, pues, marchar en unas cuantas piedras el camín, el típico camín carretero de, de Cantos, y marchar en unas cuantas cuantes piedras. Estaba jodido andar por allí, por embargo, el paisano, con sus ochenta y pico años, ¿eh? allí bien apoyado en el en el callao, eh, bajaba tranquilamente el camín para abajo Y decía él, hay años, ¿eh? una vez por semana, claro, sentámonos los vecinos y, y si había dado algo, un camino que arreglar arreglamos allí lo que buenamente podíamos, pero ahora ¿sí? decía él, en el mismo pueblo ya éramos once vecinos que bueno, pues tampoco ya que serían muchos, pero decíamos él, ya ahora somos tres claro, cajo la mar tres vecinos, tres vecinos y bueno pues eso nos lo nos lo contó, pero para mi idea que que andaríais para la para la misma Quintadel del, ¿imaginais tres paisanos de de ochenta para arriba arreglando un camino, pues seguro seguro que no, seguro que no, en fin Asturias vacíos los vacíos y y ya sola buena pregunta falamos de política también al cuanto de, de las votaciones faló incluso de geopolítica ¿eh? porque no nos quedó no quedó claro de, de qué parte del mundo falaban de alguna parte de, del mundo en aquel conflicto en aquella guerra y, y bueno como antes en tantos sitios y decíanos yo lo que no puedo ver y que maten a los nenos ¿eh? los nenos no tienen culpa de nada los nenos son inocentes ¿Mm? y entonces yo yo, yo era un puedo verlo, no puedo verlo eso y falaba de, de Venezuela que si en Venezuela mataban nenos que si, que si los rusos para qué... no sabía muy bien los datos él oyera campanes no sabía dónde pero la manera en la que nos dijo todas esas cosas eh, yo pienso que ya era bastante más ...bastante más sabia... ...de lo que podía ser como... quisiera cualquier otro... ...de alguna persona más sesuda... ...seguramente... Oh, ...podría decirlo de una forma más precisa... ¿m? ...una forma más... ...precisa pero que nunca debe ser tan sincera... ...ni tan fonda... ¿m? ...como lo que estaba... ...como lo que estaba contando, sé si ...ese paisano... ¿m? ...jago la mar... ...joder... ...de verdad que... Que, que valió la pena el día aunque no más fuera por por falar con con ese paisano Sí, te convencido. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el cuca.org Sigue sintiendo aquí al anedónico miserable dar la, dar la chapa que es básicamente lo que fue con este programa y. Dar un poquillo en la, la chapa y contar cosas que, que no sé si interesen a, a nadie. A lo mejor aquí también tenía que aplicar la, la miofobia a los términos absolutos y no tenía que decir, no le interesa a nadie, porque es. Pues, guapamente habrá hay gente que eh, que se interese, pero solamente ahora puedo estar sintiendo el programa, mm, estas es cosas que estoy diciendo, si directos en si son las 21 y 37 minutos del día 2 de mayo o sea o se han diferido, o <risa> sea en, en diferido si cualquier cualquier otro día, cualquier otra hora eh, o lo mejor lo descargó el podcast, y bueno qué sé yo. movides, ¿Eh? movides y a lo mejor tú ¿eh? que estás ahí, ¿eh? ahí sintiendo el, sintiendo el programa pues a lo mejor resulta que, que te, te interesa este movides ¿eh? interésate la, la visión geopolítica del del pasanucu ¿eh? aquel de, de la parroquia de, de paredes a lo mejor te interesa ¿eh? a lo mejor te interesa saber que, que todavía queden vives Personas que pronuncian la, la chevaqueira, Pokes, seguramente poques, ¿Mm? dicen que dicen que el asturiano está vivo, siempre sí, sí, vivo está, está amorreciendo nada más. Ya antes ya era muy de defender lo que quedaba, pero claro, coño, que de, de, de que empecé a defender lo que quedaba, ya, ya pues un cuarto de siglo, entonces ya cada vez que da, queda menos. que decía yo al, al principio que, que falle un frío que pela, ¿eh? Y eso que estamos ya a 2 a de mayo. Bueno, falle en frío que pela, o todo yo resfriolao. ¿eh? Que decía eso de que, joder, que no había, había torna a fallaíza para resfriolado Y también a ver, otra movida, ya que es la, la pala broca ¿Cómo, eh? ¿Cómo otro se dice el a fallaízo, ¿eh? ...claro, literalmente... ...se traduce esa fallaízo... ...de manera literal... ...al castellano... ...quédate en contradizo... ...pero, pero para mí que eso no tiene absolutamente... ...nada que ver con lo que... Eh, ...con lo que un... ...joder, un sitio de ...decía ayer... viendo ¿no? eh, caminates, pero ahí... Eh, ...alguien decía... cuando comemos? y dije yo, bueno hombre, ...a ver si topamos un sitio de ...para comer... Claro, un sitio encontradizo para comer. Eh, joder, como que como que no, como que no. Y más que una vez trabajé yo con uno que, eh, que, falando de la mujer, eh, de alguien me preguntaba, por la, la to mujer ye, ye guapa. y guapa. decía, bueno, lógicamente para mí es la más guapa del mundo. Pero no puedo decir que sea guapa, guapa. Eh, vamos a decir que ye a fallaiza Una mullera una falleza, ¿eh? ¿Qué cosa más curiosa? ¿Cómo, cómo, cómo tornes eso? ¿eh? Dices, eh? una mujer encontradiza. <risa> Para mí que no significa exactamente exactamente lo, lo mismo, la o que la encontradizo. ¿eh? El verbo prestar, tal como lo usamos aquí, y bueno, yo pienso que no, no solo aquí, no sé si... si era para cantar, para Galicia, o para buena parte del de guión, también usen el, el verbo prestar con el mismo significado que lo, que lo utilizamos los que vivimos dentro de las fronteras administrativas que, que el en lo que hay la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Pero bueno, que es difícil, al cuento me hay una vez, hay, hay muchos años, ...que conocía a unos rapaces madrileños... ...que estaban de, de vacaciones en el mismo pueblo costuriano... ...que estaba yo... ...y bueno, pues decimos a Mestay... ...y una de ellas pues tenía cierta afición a las... ...ales lenguas ...y entonces bueno, pues estábamos hablando un poquitín... ...de astur y tal... ...y en algún momento salió... ...salió el tema de, del grupo estar ...ah, ya sé, porque... ...porque un, un amigo... ...un amigo de allá de ese pueblo... ...y decían ellos a ellas... ...y cree préstamos esto... ...y claro que ...como que creo... ...que si os presta... ...claro... ...pero cómo hay eso de prestar... Y ...entonces claro... ...intentamos hacer por explicar ellos ...lo que podía significar... El, ...el prestar y el no prestar y tal... ...y era difícil y era difícil... ...porque de, de decían ellos... ...y entonces si, si prestar llegó como gustar... Por ejemplo, puede prestarte una, una una moza. Y yo decía, "No, no, eh, suena más raro prestarme una moza. No sé, una moza no me presta. Pero por embargo, y eso ya fue lo que acabó con ellos, una moza no me presta, pero pero puede pues, pues, pues, ser prestosa." <ríe> y entonces, claro, ya decía, bueno, y es la puta verdad, joder, a mí una moza no me presta, pero puede ser muy prestosa." no sé cosas que eh, cosas que pere, pere ahí ayer os digo tuve un día prestoso ¿eh? acordáis que la semana pasada decía yo eso que como que la neodonia, pues que está dando paso a, a otras cosas otras cosas no necesariamente mejores porque también estoy empezando a, a pescanciarme de que albergo sentimientos, emociones y malos deseos contra otras personas que antes, yo qué sé, no pasaban, no pasaban por la mía cabeza ni siquiera la, la posibilidad de tener esos malos pensamientos y, y esos malos deseos. Yo pienso que no llego a alegrarme De, de la desgracia de nadie, de Tobía, pero pero tampoco a, a mentala no sé si, si me explico, en antes siempre, bueno, pues pensaba eso de va, prove, ¿eh? y es malo, y un cabrón, yo no sé qué, ya, pero joder, va, prove, ¿eh? eso de todo el mundo tiene que tener la oportunidad de, joder, pues, ahora yo no sé si que voy haciéndome más viejo, y más repugnante todavía que ya lle decir porque anda que repugnante soy soy abondo sin sin más repugnante yo soy repugnante soy soy protestón soy soy raro soy necio tengo lo todo tengo todos todos los adjetivos negativos que que podáis pensar tengo por embargo hasta ahí poco no no estaba yo que que tuviera esa capacidad de ser mal de ser malas personas activamente nada eh y una maldad totalmente pasiva una maldad totalmente pasiva porque según se enfatizó mal a nadie pero para esas personas que sí que faen mal a otros en sin necesidad en... Yo, ya, ya ni siquiera los que fan tampoco mal eh, activamente, los que tienen el poder de poder hacer cosas buenas piden ellos esas, o piden ellos esas cosas buenas que ellos tienen la capacidad de hacer y, y no les fan pero no porque exista de algún motivo para no sino sencillamente porque eh, pues, pues, así dicho en eh, Dicho en castellano antiguo, bueno, no en asturiano antiguo, <ríe> que es al mes y hombre, por los dos santos joyones no les, no les fañ. entonces, bueno, pues pienses, joder, pues, pues no tengo ningún buen deseo hasta, hacia esta persona y pasen ellos cosas malas en cuenta de, joder, de solidarizarte, de tener, de alguna compasión. Sorprendo a mí mismo, no no sintiendo eso, ¿eh? sintiendo hasta una cierta satisfacción. Ya os digo que asusto a mí mismo, ¿eh? no me presta no me presta a mí. No me presta, de verdad, vos lo digo. ¿eh? Y hubo un tiempo, tengo que hay una cosa nueva y es mentira. Pues seguramente que hubo un tiempo en la mi vida en el que en el que mismo deseaba deseaba activamente en un que me que me o que no me lamentara de los males de otras personas y que deseaba yo activamente activamente que que lo pasaran mal mismo yo era bueno pues yo era muy eh, yo era muy fino y daba miedo a la gente vaya yo lo conté más veces que cuando yo era mocín que daba miedo a la gente después de ser de darmeu y tengo que reconocer que me gusta más dar dar risa que darmeo. ha dicho así que puta pena A ver, dar risa, provocar bueno, alegría, joder, vamos a decirlo así, na, pero más eso que que darmeo, pero bueno, pues no sé si si llega ya os digo de la edad o si es que bueno, pues que ...por lo que sea ya tuve la desgracia de topar con... ...con gente malo... ¿eh? gente malo que... ...que mira, son tan malos... ...que consiguieron... ...activar la... ...de alguna maldad muy, muy residual... ...y muy pequeña todavía en mí... ...pero y que joder... ...pienso que... ...que al penes tenía, joder... ...hostia, y famme esto... Ser, ...ser malo... ...en fin, son cosas que... ...que asoceden en la vida... ¿eh? Ya os digo, eh, en antes era sencillamente un, un triste y ahora voy pescando en vez de que la, la netonia, no sé, va atenuándose. Disfruto con cosas. El mero fecho ese de de calellar pela, eh, pente la la hierba, pente los árboles. Eso hay una cosa que me faz disfrutar mucho. Vale, reconozco que hay una de las cosas que decía yo, quédame esto nomás, con esto disfruto. Bueno, pero... sigo disfrutando con eso y, y hombre hay otras cosas que a lo mejor tanto como disfrutar no pero bueno pues que, que me falta a gusto y es una cosa muy rara, ya os digo, no la no entiendo ni, ni yo, pero pero bueno oye tampoco tiene sentido ninguno venir a contar esto a una emisora de radio, ¿no? Eh, decían antes, ¿a quién coño puede interesar estas cosas? Pues pues seguramente a a nadie o, o a muy pocos. Bueno, y poco más tengo que decir, ¿eh? Poco más tengo que decir. Hoy de hecho me, me parece a mí que el que el programa va, va a acabar pronto. Voy a poner otro cantar. Que, que la cuca, por cierto, no sé qué ellos a los reproductores suenan como el cubo, suena como el cubo. ¿eh? Suena como el cubo y, pero pero bueno, oye, mejor lo vais <risa> A ver, ahí no espera. Que es lo que pasa que tengo que ay. Tengo que bajar primero esto porque suenan si te pones, no suena mal. nada, lo prometo y de dado ti, que este deba ser un programa curto. ¿eh? lo hora, ¿eh? hay un momento, pero, pero bueno, voy a cumplirlo. ¿eh? No llega, llega la hora, ni siquiera. Manda huevos este programa que llegó a tener tres horas. Nah, pero yo muy aburrido, no se meten ahí del chat, no viene ahí a hacerlo conmigo. ¿Veis como soy un repugnante y un que chica, pese a todo? <risas> Oye... Un saludo para toda la gente que todavía aguante ahí Poca debe ser O, o bueno, mucha, qué sé yo, no tengo ni puta idea Oye, para todos los que teis Un beso, un abrazo y un deseo Que lleguen en Boscoya, ya, sabes sabéis ¿eh? Como siempre Venga, hasta el jueves aquí a la vida Das goberna que todo lo que te han contado Y todas las mentiras que te ha hecho tragar En el colegio El señor maestro Tú Solo lo ha servido para que ahora sepa